400 mujeres mueren por año por abortos realizados en condiciones insalubres. Hay sectores a los que no les conviene que elijas aborto legal, seguro y gratuito. Elegimos la vida, elegimos elegir. Colectivos y colectivas por el aborto legal, seguro y gratuito. 25 de septiembre, 15 horas. Parte la bicicleteada desde Plaza Italia por la despenalización del aborto. Sumate.